Y en el Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que se está viviendo en Río Tercero, provincia de Córdoba, con los despidos en la planta de Atanor. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Claudio Rivarola, es uno de los trabajadores. Hola Claudio, nos escuchás. Pepe fruto desde Farco te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días. Eh, te escucho muy bajito, pero sí, algo te escucho. A ver si lo podemos mejorar. Bueno, Claudio, contanos cómo está la situación. ¿Han tenido despidos ahí en los últimos días? Sí, nosotros venimos, o sea, previamente la empresa ha tenido plantas en los ángeles, en Paladero y en Munro, y esas plantas, bueno, fueron cerradas en realidad. Acá en el la situación es la siguiente, el día martes de la semana pasada se cae arriba martes, Eh, nos encontramos a las 4 de la mañana con compañeros que salían y les entregaban una fotocopia de de un telegrama de despido y media hora después apareció la lista de 24 compañeros publicados en la puerta de la fábrica que estaban despedidos. Te cuento cómo es la situación eh, en el día de la fecha. Eso pase pasó a conciliación obligatoria, gracias a Dios el Ministerio en esta oportunidad lo ha visto, cosa que no nos pasó con la gente, con los compañeros de Buenos Aires, Entonces, bajo el bien de que es la conciliación de esta obligatoria, el, la fábrica es como que, eh, no sé, pero sí, como que no lo tomo como despedido, pero eh, no no acepta que entren a trabajar ni se dure la conciliación y se compromete para la sociedad. El día de ayer, en ese trabajo provincial, eh, y no es la fábrica para que el día viernes los compañeros de la gente trabajen la conciliación vence el 8 de agosto. Pero eh como las que sucedían, o sea, estamos a la, a, a la expectativa de eso, ¿no? Es decir, en la conciliación obligatoria está vigente, pero eh una de las de los efectos concretos que debería tener no se está cumpliendo, que es el reingreso de tus compañeros. Exactamente, o sea, eh debiese temporal el ministerio el día de ayer a la empresa para que los reincorpore. Las 72 órdenes se vienen y juegan a, a la tarde, a noche. Así que el, el vamos a ver qué, qué posición toma la, la fábrica respecto a los muchachos multietos. Los directos más profundos acá en esta ciudad venimos con situaciones parecidas. Han involucrado más de 50 o 60 compañeros en otras empresas. Venimos compañeros de 15 de la ciudad noresta, más unos compañeros de 20, hace menos de un mes que, que también quebró. Pero acá eh, las situaciones situación eh, es que es intacto porque estamos con trabajo, se está trabajando bien. Con sea, no hay una crisis, en eh. ningún momento hay presentado un procedimiento de crisis. Eso sea, que estamos a la nosotros como sindicato sindical en marco de, de legalidad también porque están ustedes, nosotros estamos en este 24 compañeros y que, no, o sea, en este momento alrededor de 60 contratos, son cosas críticas. Le vos no te cierran, cierras. ¿no? ¿Cuántos trabajadores hay en total en la, en la fábrica? Trabajadores directos, o sea, operarios. Estoy hablando de afiliados al sindicato, andábamos en 250 lo eh, Los de Gerard, eh, acá lo cuentan como por el convenio, que pues, son supervisión, bueno, jefaturas y, y todo. Eh, andábamos, perdido, andábamos porque todos los meses acá, eh, en este y en las otras, eh, eh, están reduciendo personas del Gerard, porque estaba por el convenio de la fábricas hoy, en toda la Argentina anda alrededor de los 600 empleados pero eh, yo como delegado ya hace 7 años que estoy acá y no quiero mentir de tu error pero pocos, seguro los últimos 7, 8 años ya han tardido más de 60 puestos de trabajo de compañeros que en realidad no han sido vestidos formales males con esta situación sino que han sido encubiertos desde el punto de vista de que no se repone gente eh, que se subila o compañeros que, que no están, ¿no? Así que la, la situación es esa. Y en realidad, eh, eh, no quiero hablar de política porque los compañeros han visto otros partidos, pero tendré un plan plan que está a favor de ellos. O sea, vamos flexibilización, estamos hablando de todos los días por el tema de lo que es flexibilización laboral, ¿no? Sí. Mm, eh. ¿Qué motivos eh, les ha dado la empresa para estos 24 despidos? No, no, los hechos no, lo hecho no les he explicado ningún motivo. Eh, ellos, cuando uno lo habla informalmente, hablan de restructuración, pero no hay un motivo real. Aparte, eh, el tema es que estamos eh, 24 compañeros en la calle que decidió a, a, a cubrir una crisis real, de la cual tendrían que presentar los últimos tres balances, y una de es un procedimiento real de, de crisis. Eh, tampoco, lo primero que tenés que eliminar son, son los contratistas, o sea, ojo, no tenemos nada contra los compañeros de contratistas que trabajaran bajo el, el, el amparo o sea, con, con compañeros químicos, ¿no? Existen muchos hechos que no pertenecen a las empresas y están eh, diciendo Claudio, eh, quería retomar algo que decías recién sobre esto que que, que vos vos ves eh, eh, como uno de los motivos de lo que está pasando, esto de la flexibilización laboral. Ustedes han notado en el último tiempo que desde la empresa se actúa de manera distinta o con con, con mayor margen de acción, con, con la posibilidad de echar gente con más facilidad, de tomar medidas contra la, los trabajadores con con más facilidad? Sí, totalmente. Totalmente. Esto se recrudece, bueno, tal casualidad que a partir de, de que ingresamos con, con la nueva etapa política argentina, esto se produce, esto me... Eh, tengo que sacar un año largo que eh, empezamos a, a de los partidos de los partidos no cubre el proceso con no, no, o sea, los mecanismos y se si, si, si, denuncia local es decir no único argumento más sólido lo vemos es que no, en planta química nos da un poquito más de bolillo, pero eso es que no se entiende o sea es conflicto nos o sea, no, hemos tenido que existen varias mismas no, para garantizar la seguridad no o sea, la seguridad de la población los compañeros y pero en este último momento el CEN a tener un plano porque el CEN va a tener que no se estrenan y se curran, se tienen eliminado Claudio, ¿me escuchas ¿Vos, ¿Sí ¿Vos sabés que se nos perdió la última parte de la, de la respuesta? Se, se nos escuchaba muy entrecortado nos decían que ahí tenían un problema de señal dentro de la planta eh, ¿A dónde, Hola Ahí, ahí, no, no, no, te escuchamos mal, te escuchamos entrecortado y con débil señal Sí, sí, por de señal, de, de, de un inhibidor de señal Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien ¿Nos podrías repetir lo que nos contabas recién de sobre las las el cambio que ustedes han notado desde la empresa con relación a los trabajadores? Se acentuó en el último año y medio, eh, se acentuó y recrudece, recrudece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 eh desde, desde el cambio de ojo, no mejor ni uno ni otro, no, pero desde el cambio de de gobierno se acentuó, ¿no? es como que le han dado luz verde, ¿no? Como que la empresa se siente con más libertad para tomar medidas contra los trabajadores, por ejemplo, despedir eh, que antes ostensiblemente, los muchachos que están en Buenos Aires eh no, no pasamiento crisis ni más. El médico no disminuye ni igual va a decir una preventiva, es más día viernes, sí. sí. sí. los sí. que estuvieron ahí, fui a contratar cualquier compañero del mundo, proponieron que el miércoles arrancaban, llevaban la materia perfecta, y el miércoles de la mañana, que teóricamente se encontraron con con la fábrica Prado. Y el mismo, el mismo ministerio no hizo absolutamente nada. Es, está más que clarísimo. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho el contacto. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con vos en los próximos días para saber cómo cómo sigue la situación. Y, bueno, cuenten con las radios comunitarias de Argentina para lo que necesiten, ¿eh? Ah, desde ya, en nombre de los 24 compañeros y de todos, que no son 24 ni es uno. Eh, somos todos. Somos todos los mismos, no se da adentro acá, eh, porque esto es una ruleta y, en realidad, cuando es uno hemos salido todos, ¿no? Eh, le agradecemos, le agradecemos a vos y a todos los medios que se pueden hacer eco de esta situación y apoyarnos. Y si querés grabar algo, querés sacarte alguna duda, eh, yo después de las 5 de la tarde, si me querés llamar a casa particular, eh, podemos charlar y te lo que le bien por el tema de la señal. Perfecto, perfecto Claudio, te agradecemos mucho el contacto igual. eh Un abrazo. Un abrazo. Ahí hablamos con Claudio Rivarola, delegado de los trabajadores de la planta de Atanor en Río Tercero, provincia de Córdoba, donde hubo 24 despidos y donde, como él nos contaba, desde este último año y medio, la empresa ha sentido mayor libertad y más facilidades para tomar medidas contra los trabajadores, como por ejemplo estos despidos.